marjaba salam aleikum bienvenidos a su programa de oriente a, de oriente a occidente de oriente a occidente de oriente a occidente un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del medio oriente su lengua gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza auspicia la escuela de danzas orientales hanan almutagua de oriente a occidente Muy buenas tardes, bienvenido a su programa de Oriente Occidente, un encuentro con la cultura árabe como todos los martes. Mi nombre es Hanan Almutawa y soy la directora de la Escuela de Danzas Orientales, Hanan Almutawa. en las ciudades de Paquira qué rico encontrarnos un martes más, un martes de vacaciones, les recordamos a todos nuestros oyentes que en la Escuela de Danzas Orientales estamos de curso de vacaciones para todas las niñas entre los 3 y los 10 años, ya lo hemos iniciado el día de ayer, pero todavía tenemos inscripciones abiertas, recuerden que pueden comunicarse a noso con nosotros al 311-503-7534 es un hermoso taller de 9 días, taller de princesitas donde aprenderán joyería, cocina. Cocina, manualidades, danza y al final una hermosa clausura en la que cada una será coronada como princesa. Entonces ahí está la invitación por un costo de 100 mil pesos desde el 24 de julio hasta la primera semana de junio, hasta el 5 de julio. Entonces ahí está la invitación para todos ustedes. Les recuerdo las fechas del 24 de junio hasta el 5 de julio. Bueno, hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de uno de los atuendos más importantes de la mujer árabe Y es el famoso hijab, o también conocido como esa burca larga que llevan usualmente las mujeres para cubrir todo el cuerpo Sin embargo, es importante que tengamos presente que a pesar de ser en muchos casos un elemento, un símbolo Con el que nos escandalizamos algunas personas en Occidente, hace parte de las tradiciones De toda una cultura Es por eso que para comenzar nuestro programa Hoy quiero que abramos nuestra mente A entender un poco más la cultura árabe Y no a escandalizarnos Sino a recibirla con amor y cariño para sí Y nos preparando a nuestro tema del día de hoy Entonces con esa invitación Vámonos a nuestra primera sección del día El tema de hoy Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa de Oriente a Occidente. Bueno, y como lo anunciamos, vamos a hablar sobre el hijab. Bueno, el hijab es una palabra en árabe que procede de la raíz ayaba, que significa esconder, ocultar a la vista o incluso separar. Da lugar también a palabras como cortina o pantalla. Las razones por las que las mujeres musulmanas utilizan el hijab son múltiples y muy complejas. Muchos expertos definen que su uso no está prescrito obligatoriamente por el Corán. Pero en sí, ¿qué es el hijab? El hijab es un pañuelo que las mujeres musulmanas utilizan para cubrir sus cabellos y a veces su cuello. Esta deja totalmente a descubierto el óvalo de la cara y no impide la comunicación. Su tamaño, color, colocación, depende de las costumbres de cada comunidad, de cada país. Así como también la intención de quien la luce. ¿Cuál es ese origen de este elemento tan lindo que se conoce como el hijab? El origen de la interpretación del uso del hijab, pues, se encuentra exactamente y precisamente en el coral. Y en principio señala una barrera. No entre un hombre y una mujer, sino entre dos hombres. Nació para proteger la intimidad del profeta de terceras personas, tal y como señala la escritora marroquí Fátima Nersisi en su obra El aren Político. Entonces no es que haya sido algo primero obligado para mujeres, sino que fue algo para dividir, separar hombres una barrera. Fíjense lo curioso cuando uno en realidad no sabe la historia de las cosas. Ahora una pregunta que es fundamental y que todo el mundo se hace Oiga, ¿pero es obligatorio usarlo? Pues son muchos los expertos, sobre todo los pertenecientes, digamos, a la corriente del Islam Que subrayan, pues, que el Corán no prescribe el uso del hijab Sino que, pues, simplemente ordena la modestia, la decencia y la prudencia A la hora de mostrarse públicamente y mostrar públicamente el cuerpo Entonces, hay, por ejemplo... Una cita muy linda en el coral en la Azora 24 y dice Di a las mujeres que bajen la vista con recato, que sean castas y no muestren más adorno que los que están a la vista, que cubran su escote con el chal. Entonces, por lo tanto, el Corán señala a las mujeres que se curan con el manto, con el hijab, para que puedan ser reconocidas. Se trata entonces más como de un símbolo, de un símbolo de estatus, un rasgo distintivo, un rasgo distintivo también en las épocas antiguas, un rasgo donde se diferencian de las mujeres libres a las mujeres esclavas. Era así como se daba en la época antigua, a las que les estaba permitido llevar el hijab. Entonces, en este momento, es importante para nosotros identificar, pues, ¿qué significa el hijab. Entonces, el uso del velo por parte de las mujeres musulmanas en el transcurso del siglo XX y los principios del siglo XXI se ha convertido en una cuestión clave en materia de emancipación y de identidad musulmana, de identidad religiosa. Para muchas mujeres musulmanas, pues, llevar el velo es un símbolo de identidad. Lo es para las femeninas que viven en países occidentales que lo utilizan como una manera de permanecer pues fieles a sus orígenes, lejos de su tierra y distinguirse como miembros de una comunidad, de su comunidad. En ocasiones, lucir también el hijab es una forma de rechazar la globalización cultural que se impone en los países musulmanes, un signo de rebeldía contra el colonialismo. Esto explicaría, por ejemplo, la popularidad de, del tocado en Marruecos, Egipto o Turquía. Y también es importante resaltar que para muchas mujeres el uso de hijab simplemente les permite emanciparse como seres humanos independientes, interactuar en una sociedad, trabajar, estudiar y mezclarse con sus iguales masculinos sin problema preservando su pureza y su integridad en otros casos también llevar el hijab se ha convertido en una moda una forma de ser joven y cool sin contravenir digamos las tradiciones de, de sus progenitores de toda su, su cultura no hay más que ver por ejemplo algunas revistas donde por ejemplo el corazón y todo el estilo de las princesas del golfo está dado muchas veces por el hijab en países como Cuba Emiratos Árabes o Qatar las mujeres utilizan esta prenda de vestir los hombres por ejemplo Llevan sus trajes típicos, sus túnicas blancas como símbolo de estatus social Y para distinguirse de los demás Por lo general, extranjeros que trabajan como mano de obra barata Entonces ahora frente a eso ya como que nuestras mentes empiezan a decir Ah, esto es otro lenguaje, esto es diferente Y bueno, por último, una pregunta que se nos hace mucho aquí en Occidente es, Bueno, las mujeres que llevan hijab lo hacen por obligación Continuando como con, con, con la respuesta exactamente que les di hace un momento de, de cómo las mujeres visten y por qué los visten, es importante, queridos oyentes, que entendamos que es falso el estereotipo que tenemos por ejemplo en España que se tiene en toda Europa y aquí en todo Occidente y en nuestra Colombia de que las mujeres eh, veladas que llevan todos estos atuendos son sumisas e incapaces de defender sus derechos en ocasiones ojo puede que las mujeres se sientan obligadas a llevar esta prenda por la presión familiar o por el entorno social pero casi siempre son ellas las que eligen llegada la edad madura Llega ya la edad de, de adolescentes el ponerse el pañuelo, sobre todo, por ejemplo, en las sociedades europeas, que son ya mujeres árabes, islámicas que viajan a estas ciudades a estudiar y ellas son las que deciden. Sin embargo, también es importante entender... como un dato aquí bien curioso es que en los últimos años por ejemplo ha surgido entre las musulmanas un movimiento de defensa del uso libre del hijab ¿por qué? porque vemos que muchas personas han dado a entender que eso, es, que eso es por la esclavitud y también quiero contarles que en muchos países de Europa les prohíben el uso del hijab por ejemplo en Francia o en Países Bajos entonces estas organizaciones como el proyecto del hijab en el Reino Unido o grupos en Facebook que están defendiendo la libertad de la mujer para llevar esta prenda y rechazan la legitimidad de los gobiernos europeos para prohibirla. Entonces, la conclusión que se nos viene hoy es que definitivamente es algo que a las mujeres les gusta. Es algo que ellas quieren Tener en su vida. Entonces, espero que ahora en adelante, si vemos una mujer islámica o vemos en la televisión estas mujeres usando el pañuelo, es una bufandita que se, que se amarran en, en la cabeza, pues tengamos claro que es algo que se ha dado por elección propia y es sobre todo un símbolo de mantener viva una cultura, la cultura árabe en todo el mundo, la cultura árabe en Europa y en Occidente. de Oriente a Occidente de Oriente a Occidente de, Occidente. de Oriente a Occidente De Occidente, de Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. Bueno, continuando con nuestro programa de Oriente a Occidente, hoy quiero compartir algo con ustedes muy lindo. Así como hemos hablado del hijab el día de hoy, de un atuendo tan lindo de un símbolo representativo de la cultura árabe, hoy también quiero hablar de otra cosa representativa de los árabes y son los famosos camellos. Los camellos son Unos animales muy importantes en el desierto del Sahara y en sí en la cultura árabe. Tanto que quiero contarles como dato curioso que en el Medio Oriente hacen concursos de camellos para ver quién tiene un camello más lindo, con mejor piel. Eso los decoran hermosísimo con telas árabes adornadas. Entonces hoy quiero compartir con ustedes una nota muy especial sobre los camellos, pero precisamente vamos a hablar un poco de la biología, de cómo están constituidos estos camellos. Hay lugares donde el sol ha secado la tierra, convirtiéndola en algo más que arena y rocas. Donde todo el agua casi ha desaparecido y las temperaturas alcanzan brutales 50 grados centígrados. Los desiertos cubren el 15% del planeta y la mayoría de las veces son barreras impenetrables para vivir. Un ser humano solitario, sin agua y con el sol desértico, solo puede aspirar a vivir cerca de cinco horas. Los camellos, sin embargo, se han adaptado para vivir aquí. Y cuando los humanos hacen equipo con ellos, también logran adaptarse al lugar. Ambos dependen del cuerpo del camello, el cual es eficiente en todo lo que se utilice, agua, alimento e incluso aire. Para el momento en que un camello obtenga agua, es probable que haya perdido la tercera parte de su peso a través del agua que consumió. Cuando un camello bebe agua, en verdad lo hace. Puede tomar 200 litros de agua en 3 minutos. Si un humano intentara hacer lo mismo, las células sanguíneas en su cuerpo podrían explotar y el cerebro podría alcanzar una irrigación mortal. Pero un camello tiene una especial sangre desértica. Las células sanguíneas son ovaladas y no redondas como las humanas. Cuando la deshidratación hace a la sangre gruesa, las células recobran su forma, manteniéndose a flote. Entonces, cuando el agua entra, las células sanguíneas aumentan su tamaño. Mientras que las células humanas corren el riesgo de estallar, la fuerte estructura oval de las células de los camellos se mantienen con vida. Las ovaladas células sanguíneas del camello se han salvado de ahogarse de manera efectiva. Este proceso le toma cuatro horas para después regresar a su forma habitual. Ahora está listo para recorrer otro vasto tramo del desierto. De Oriente a Occidente, de Oriente a Occidente, Occidente. de Oriente a Occidente Súper interesantísimo lo que aprendimos hoy tanto del hijab como del camello Y hoy quiero que sigamos aprendiendo cosas nuevas así que los invito a que listemos hoja y esfero Porque nos vamos a dos momentos importantes de nuestro programa Palabras en árabe y una deliciosa receta árabe, pero al estilo mexicano. Bueno, en nuestras palabras del día de hoy vamos a trabajar... Cuatro palabras muy importantes para que tengamos en cuenta. Entonces, la primera es tal, que significa venga, tal, venga. Yala, yala, yala, apúrele. Hobbes, que significa pan. Y lleven, que significa queso. Entonces, recordemos nuestras palabras del día de hoy. Tal, venga, yala, apúrele. Hobbes, pan y lleven. ¿Qué es? Queso. Con estas palabras de pan y queso, de juves y lleven, se nos está abriendo el apetito. Así que nos vamos a nuestro último momento del programa, la receta árabe del día. Aroma oriental. Aroma oriental. Aroma oriental. La receta que cambiará tus comidas. Aroma oriental. Aroma oriental. Bueno, hoy les traemos una receta supremamente especial, tabule al estilo mexicano con la chef Shingle. Así que escuchémoslo y hagámoslo muy presente en nuestras vidas. a preparar una ensalada árabe que se llama tabule para preparar esta ensalada necesitamos dos tomates o jitomates dos, eh, un eh, pimiento morrón rojo dos pepinos un, dos cebollas Eh, esto es a, al gusto de cada quien, esto es eh, chile o ají, eh, como le dicen en, en otros países, es picante, esto es para quien le gusta el picante, si no, este no lo pongan. Le vamos a poner 3 cuartos de taza de menta, eh, 3 cuartos de taza de perejil y eh, 2 cucharadas de cilantro. Esto es, eh, yo le pongo cilantro porque a mí me prefiero más el cilantro, pero no lleva. Eh, ahora sí que es una mezcla entre mexicano y árabe, porque la comida mexicana, la ensalada lleva cilantro. Y vamos a ponerle un cuarto de taza de, de jugo de limón. Un, vamos a poner a remojar trigo, una taza de trigo en agua, por 5 minutos antes de preparar el, la ensalada. y vamos a poner sal al gusto y aceite de oliva al final así vamos a empezar agregando los ingredientes ya está todo preparado todo picado para no estar Que no nos lleve mucho tiempo el enseñarles cómo prepararlo. Revolvemos todo, todo lo que ya picamos, todo lo vamos agregando. Esta ensalada lleva mucho colorido y mucho sabor. Vamos a poner perejil. El orden no, no importa, lo podemos poner como, como sea, como ustedes gusten. Eh, la menta huele delicioso. Esto es lo que le va a dar un sabor especial. Y el cilantro tiene un sabor muy, muy dulce, muy rico. Lo vamos revolviendo poco a poco, que todo se vaya integrando. Vamos a agregar el trigo. Este es el trigo, lo que le va a dar el toque árabe, porque comúnmente las ensaladas nos llevan trigo, pura pura verdura. Ahora vamos a ponerle sal. al gusto y también el aceite de oliva es muy común en la comida oriente, de Medio Oriente ahora sí que el, le podemos hacer el aceite de oliva al gusto también nos falta el limón este también Esta ensalada la podemos acompañar, casi siempre va con falafel y con el hummus que preparamos antes y se le pone en el en el pan pampita que posiblemente mañana vayamos a hacer un video sobre el falafel y, y así ya podremos comer todo lo que hemos preparado hasta ahorita. Le recordamos a todos nuestros oyentes que pueden adquirir la tajina, el pan árabe, el trigo y demás ingredientes árabes En la panadería árabe aquí en Zipaquirá Donde se ofrecen los mejores productos del Medio Oriente Estamos ubicados en la calle Sexta, número 1227, en la Algarra 2. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy, en este momento tan especial, donde aprendimos un poco sobre cultura árabe, donde nos enriquecemos, donde vivimos esa presencia de el Medio Oriente en nuestras vidas. Les recordamos que si se perdieron algún fragmento del programa de hoy o no han podido escuchar todos nuestros programas y entrevistas, pueden encontrar todos los audios en nuestro blog el blog de la escuela Hanan Almutah o el blog donde se titula Aprende Cultura y Danza Árabe con Hanan El link es blog Y si tienen alguna sugerencia, algo que escribir, algo que decir, algo que podamos hablar en el programa, alguna inquietud, recuerden escribirnos a info arroba .com .com, o a través de la fanpage Escuela Hanan Almutawa. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Y como regalito final quiero dejarles lo mejor de la música de Siria. Mazalama para todos. O my, O my, O my, Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 4 a 4.30 pm con mucho más del mundo árabe. Esto fue De Oriente a Occidente, un programa auspiciado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan Almutawa. De Oriente a Occidente.